estamos en la sede delaska en el paz al 30 en pleno centro de la ciudad de córdoba condiciones climáticas favorables en esta última hora para que muchísima gente se llegue a hacerle este abrazo a al Alaskaka y manifestar la preocupación eh, la impotencia y la tristeza sobre él todos por el avanzamiento que se produce en la mañana de hoy a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de la violación de, de varios de sus artículos. Si te parece, vamos a charlar un poquito con la gente que nos está dando cita acá, esperando que el titular de la Delegación Córdoba, Carlos Vicente Baje, y brinde una especie de conferencia de prensa. Dale, dale. Bueno, a ver, ¿tos de Córdoba? Sí, sea sí, acá de Córdoba. Bueno, cuéntanos, ¿por qué te acercaste al abrazo a acá Porque me parece clave que tengamos tratamos de resistir como podamos, eh, con los organismos hijos de esta ley, eh, que vino que primero es fruto de, de la militancia de muchísimos años, de, de, de todos los sectores que no, que no estábamos incluidos entre los medios, Eh, y que hoy claramente me parece que, que con estas medidas lo que estamos viendo es que la intención es volver atrás, volver a poner en manos de de de lo, de, la, de las corporaciones en la palabra y, y me parece clave que nosotros como ciudadanos defendamos porque no somos usuarios y consumidores como decía hoy Aguas ni el decreto sino que creo que nosotros ya entendimos que somos ciudadanos y, y tenemos derecho a otra cosa Gracias Bueno, acá hay dos personas más que se acercaron a, a, a la Abra Salafka. Te queremos preguntar, ¿por qué se idearon hasta acá hoy? Bueno, mira, fue algo que, que era un compromiso personal, digamos, con esta ley desde hace mucho tiempo, con la ley de medios, y yo creo que hay que defenderla. Esta es una posición muy autoritaria, antidemocrática, y bueno, hay que estar acá y y manifestarse y decir no a todo lo que vaya pasando. sí es trabajadora o está relacionada directamente con los medios de comunicación? No, no, yo soy psicóloga y realmente como ciudadana vengo a detener esto. sí ¿Me sitúa similar o no? Sí, bastante similar. Yo soy educadora, soy docente y en realidad he evaluado siempre la ley de medios... Como una gran ventaja que hemos tenido como sociedad, que, pre, que significa una gran madurez para la sociedad, lo que es educarnos en los medios de comunicación, y la ley de medios representa eso. Entonces, como ciudadano común, no soy de ningún partido político, como ciudadano común tenemos que defender las instituciones creadas democráticamente, y en todo caso, si hay algo que está mal, lo hagamos democráticamente, no con represión ni con autoritarismo. Entonces vengo realmente a defender la ley y la institución. ¿Y qué le pedirían a eh hoy el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguada, en este día? ¿Qué le, qué le dirían? <risa> <risa> ¿Qué se pueda decir en radio? No, lo primero es que conforme un equipo de gente que sea apto para trabajar en esto, que sepa de lo que están haciendo y que puedan seguir haciendo crecer a la sociedad que argentina en en lo que es la cultura, la educación y la comunicación. La ley de medios significó un crecimiento, un gran avance, no podemos retroceder más. Menos como lo están haciendo ellos, menos como lo están haciendo. Entonces, hay que este rodee de un equipo de gente este apta para esto. Muchas gracias. Bueno, Pepe, así como hay gente grande, les digo de todas las edades, también vamos a tratar de de conversar con gente más joven, eh vamos a preguntarle a ver si os re. Toda la edad. Hola, ¿cómo están? Eh, tengo 22 años eh, y bueno, estamos acá eh, defaniendo un poco la democracia, eh, defendiendo ¿no? defaniendo de, de todo este maltrato que estamos sintiendo de parte del gobierno nacional, avanzando los derechos, eh, pasando por encima de todas las instituciones y bueno, eh, es un pequeño acto de una demostración de eso, que defanemos la democracia. Bueno, Pepe, algo de lo, que, de lo que estamos hablando acá y algo de aplauso, que se empiezan a hablar muy muy tibiamente, esperando que, que se acerque más gente. Insisto, estamos en el pleno centro de Córdoba, sobre calle General de Paz, en un día en el que el movimiento comercial ha sido sumamente intenso. Por lo tanto, entendemos que se va a sentir eh, la, la marcha del día de hoy.